Hola. Hola, buenos días, Pablo. Mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, Gabriel,、eh, a ver,、eh, nada, queríamos saber、eh, qué pasa con el congelamiento de precios de la nafta anunciado por el eh, ministro eh, Sergio Maza por el gobierno nacional.、Eh, ¿Qué impacto va a tener en las estaciones de servicio? Ahí, por ahí leí alguna queja. Mira, el, el impacto acá en la zona es,、eh, creo que es igual que a nivel país, quizás. Es Un poquito más porque estamos justo en la, en la cosecha del maíz y en la siembra del barbecho, de de en la siembra de la nueva cosecha、eh, gruesa, ¿no es、uh -huh. cierto? Y bueno, nada, es lo que pasa un poco en todos lados. Estamos con, con cupo,、eh, estamos tratando de, de, de darle un poco a todo. s、eh, Para que por lo menos sigan e viaje, ya que nosotros estamos en un lugar、eh, estratégico de norte a sur y de este a oeste, porque, en, digamos, entonces tratamos de regularlo este, para que todo el mundo pueda llegar a seguir、eh, hasta la otra estación de servicio, ¿no? ¿Pero q u e h a y faltante de combustible, Gabriel? La verdad que no,、eh, no te sabría decir eso, sí, digamos, hay. Hay un poco menos de entrega de combustible a las estaciones de servicio. Y hay más que, que pasa con el combustible o, o si hay con problemas por el tema, más que todo con gasoil, n o por el、uh -huh. tema que es rotado la, mayor, la mayoría de, de, de, del gasoil. Este, el, el, la problemática más grande se encuentra ahí en, ese, en, ese, en el gasoil. El más barato, digamos, el común.、Mm. Eh. No, no, no habíamos escuchado, por eso te, te, te, te hacía la consulta, de que, este, es, o sea, que las petroleras no, estaría, no, estaban, no dan abasto a entregar, hay más consumo del habitual, o, o es una especulación que podrían hacer las petroleras. No, no, yo no te puedo. De, eh, no te puedo asegurar que ni que sea una especulación.、Ah. Solamente sé que a, a, en, en esta zona, como en varias, hay,、eh, hay más, este, hay un poco menos de, de entrega de, de, de combustible. El, el consumo, si bien es, este, el consumo se ha mantenido, pero bueno, al. Al haber más f a l t a n t e en algunas otras estaciones de s e r v i c i o parece que hay mucho más movimiento, más consumo, porque los camiones van parando en, en toda s la s e s t a c i o n e s de servicio para echar un poco en cada una, ¿no? Claro, sí, sí, esto de cupo. No, todo, no, no todos los días pasa eso, pero bueno, está pasando un poco lo que ya pasó hace unos meses atrás. s q u i é más? Si especulan o no hay combustible, no. No te lo p o d í a asegurar. ¿verdad? Claro, claro, claro. Está bien, pero bueno, ha, hay algún problema de abastecimiento en algún sector, en algunas estaciones de servicio. Eh, eh, Gabriel, y, y, por ejemplo,、eh, he escuchado decir que a las、eh, estaciones de servicio les perjudica que el precio esté congelado.、Eh, ¿Esto es así? Sí, sí, muchísimo, por supuesto, porque la estación de servicio, el precio es fijo y,、eh, digamos, uno trabaja sobre un porcentaje. Y a su vez, muy chico el porcentaje, porque claro, lo, lo que se ve de afuera es muchísimo movimiento.、Mm -hmm. sí. ah, que venden muchos se, litros y.、Sí. Se vende, vende muchos litros, le multiplica por l a c a n t i d a d de litros, se vende una. Hablando, de creo yo, una parva de plata,、sí. pero realmente, el porcentaje es muy chiquitito y los costos es muy, muy grande. Y bueno, está,、eh, está muy complicado el sector, ¿no?、Ah. Sí. Porque esto hace un, un, una rentabilidad、eh, gracias a, al volumen. Y bueno, al quedarse todo fijo y, y, y el resto de las cosas suben como han subido,、mm. es, realmente es una situación、eh, muy, muy difícil.、Claro. Eh, Gabriel, ¿y qué, y ¿están analizando algunas,、eh, algunos empresarios en despedir personal? Mira,、eh, la verdad he escuchado algo de eso. Nosotros no tenemos no t en e en m o s la en la cabeza eso. Vamos a hacer un esfuerzo hasta donde para no despedir a nadie.、Eh, todo lo contrario, ojalá esto d e se a m o esto s se que regule urgente porque nosotros queremos seguir creciendo, aunque estamos, seguimos apostando al país porque realmente, por más que el país esté difícil, la situación es muy difícil, yo soy un tipo que siempre aposté todo acá y. Y no, y no quisiera dejar de seguir apostando e invirtiendo en mi país. n o En eso、eh, todavía no tenemos pensado y vamos a aguantar hasta lo, hasta lo que más podamos y espero que se revea. n o y... Bien, bien, bien. Bien, Gabriel,、eh, nada, queríamos tener la palabra de un propietario de estación de servicio acá de la provincia de La Pampa,、eh, sobre todo por bueno, el contexto económico y más con el congelamiento este que los afecta.、Eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar, si no, gracias. Ya, no, no.、Eh, primero agra agradecerte. No sé si te fui claro, creo que, que no, porque realmente no tengo nada. Te conté un poco lo que, lo que uno escucha de, de oído y lo, que, y lo que pasa puntualmente acá, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí. Tu mirada sobre lo que está ocurriendo con lo que te pasa a vos, como empresario. Está x a、eh, bien. Y a l g a s colegas acá que también tienen un problema de otras, de otras marcas. Que también tienen algún problema similar, ¿no? Claro. Es, y bueno, espero que esto se, se solucione e s y y se solucione todo un poco la situación del país, porque te vuelvo a repetir:、eh, es muy lindo es muy lindo viajar y a c i a afuera, ver otros países,、eh, cómo se manejan, pero yo soy un convencido que que tenemos un Uno de los pa mejores países del mundo, como para vivir ni hablar、eh, también. Y bueno, yo creo que con poquito、eh, esto, con un esfuerzo de más que todo de los, de los dirigentes, de los políticos, que se ponen los pantalones largos, sea la bandera que sea,、eh, este país tiene que salir adelante y rápidamente por el potencial que tenemos.